Y ya estamos acá para presentar a Javier Bautista. Eh, como les decía, él es bailarín, escritor, investigador, eh he tenido la suerte de poder eh participar y estar en un taller que se rindió hace muy poco acá en la ciudad de La Plata, así que Javier, ¿cómo estás? Hola, Saba. Buenas tardes. Muy bien bien recién llegado de de una gilita por allá por por Buenos Aires. Eh Javier estuvo eh acá en en la provincia de Buenos Aires eh brindando talleres de de esto que vamos a hablar ahora en profundidad que tiene que ver con con la cueca y y sobre las prácticas ahí bailables de de de San Luis y también presentando su nuevo libro eh la danza, los cuerpos y la cueca geopoética del baile. Así que, bueno, eh vamos a estar acá conversando eh un poco de eso, siempre mm, acá en el programa intentamos hablar sobre algunas experiencias eh de profesores, de de escritores. Hoy al al comienzo decía que ayer eh bueno, se puso como una fecha más allá de que de que son efemérides nomás y que está bueno evitarlas en en la cotidianidad, hablábamos de que se conmemoraba el día de del escritor también. Así que para para ahí, para ahí en, entrando un poco en tema, eh contanos un poco cómo cómo se te dio a vos en en tu tránsito ahí como como profesor, como bailarín, como investigador eh en poder eh ahondar sobre la las prácticas eh bailables ahí de de la región, específicamente de de San Luis. Bueno, te cuento eh en principio yo este entre otras cosas eh comencé a estudiar historia. Lo había hecho con periodismo, pero eh empecé a estudiar historia porque me interesaba mucho este bueno, esa materia, digamos conocer nuestra trayectoria. Conocer el pasado, entender el presente. Y este eh, otro de mis amores en ese en esa línea de de de hacer cosas, digamos, ¿no? Era la danza. ¿No? Yo bailaba en en principio de una forma amateur, digamos, como hobby, y ese hobby se transformó este en lo que es mi profesión hoy. Pero cuando estudiaba historia Este, estaban como separadas estas dos este estas dos, este líneas de de de trabajo de de prácticas, ¿no? cotidianas. Por un lado la historia, el estudio de la historia en un en un instituto eh y por otro lado la la práctica de la danza. Cuando tuve que hacer el trabajo final ahí llegó el momento de de decisiones y luego de, de varios intentos entendí que tenía que hacer algo con respecto a la historia de la cueca y ahí apareció la cueca por primera vez. Mi tesis de historia fue la historia de la cueca cuzana. Este eh con una idea de, de o con una hipótesis respecto del origen negro de la cueca, ¿no? Entonces, ese trabajo se llamó El lado oscuro de la cueca, porque me gustaba bien Floyd. Entonces, <risa> había un hay un disco que se llama Sí se llama El lado oscuro de la luna. Bueno, entonces le puse así eh, El lado oscuro de la cueca a mi trabajo final. Y ahí empezó, digamos, mi descubrimiento del de la de la historia de la danza y especialmente de la cueca. Y esto me abrió un mundo, Dios. No, me me sumer, la vuelta me sumergió en un mundo que me pareció que me parece este tan digamos específico, pero tan amplio que me permite pensar los cuerpos, la danza, la historia, este el presente, las utopías. Entonces como que me quedé en ese en esa en esa hondura que que y profundidad que me proponía la cueca cuguen. Bien, sobre todo porque quienes hemos eh transitado por alguna también alguna escuela o algún lugar, espacio de de formación Respecto de las danzas tradicionales o folclóricas eh ahora hay como toda una una revisión, pero hay como una cristalización, ¿no? de de lo que son las las danzas folclóricas, de, de sus coreografías y también como un modo de contar la historia eh y partes que que no <ríe> que son las menos contadas, en este caso tiene que ver con con sí, claro. con la, con la ascendencia o la vertiente eh es súper importante que tiene que ver con el, con el origen de la danza por su origen negro. Contanos eh claro. por ahí para por ahí alguien que no no, no es del quizá del, del del mundo más folclórico y está escuchando eh cómo cómo es ese origen histórico o ese recorrido, o ese circuito que que es el que por ahí vos nombras eh por el cual se puede decir o se, o se pueden más o menos eh dilucidar esta danza. ¿Cuáles son como esos antecedentes? Mira, eh tomémoslo por el por el final, Leo. La polcujana, digamos que se baila de quien nuestro país, pero que es, es como muy eh, regional de la de nuestra de nuestra región de Cuyo, digamos, a mostrar. Que tendría como una mamá, digamos, ¿no? Como una un antecedente eh más cercano que sería la cueca chilena. Y la cueca chilena tiene su su su antecedente, digamos, que sería la zamacueca. ¿No? Y acá viene el punto que Sí. que que que, que que tiene que ver con lo, con lo con lo mestizo, ¿no? Y lo mestizo tiene que ver con lo negro, lo europeo y lo originario. Eh la zamacueca hasta la zamacueca parece que eran que todos estamos de acuerdo, ¿no? La zamacueca como como madre de la samba, de la cueca, ¿no? Y de otras danzas más eh que influenció de una forma determinante eh su origen geneológico. Hay algunas diferencias respecto de, de, de distintos autores, digamos. Algunos sostenemos que el zamacueca tiene un origen africano esencialmente afro, ¿no? Afroamericano. Es decir, para muchos muchos creemos en la en la, en la por la más por dato, por por investigación que la zamacueca nace en en Perú como mezcla de este de, de las de prácticas eh dancarias de de los esclavos de las de las personas esclavizadas de que habían llegado desde África a América traídas por los esclavistas eh portugueses y españoles a trabajar a estas tierras. En una, en una mezcla con cuestiones que tienen que ver este instrumentos, este corporalidades también de los de los conquistadores, de los colonizadores, más los que que adicaba en este esta suela, este suelo, digamos, este los originarios. En esa mezcla nosotros creemos que nace la zamacueca. Para otros eh la zamacueca viene del fandango andaluz y eh sostienen otra línea de, de formación de la zamacueca. Nosotros creemos que es negra y creo que hay muchos elementos para para sostener esta esta teoría respecto de que desde el nombre, ¿no? eh sama cuecas ando estos eh, vocabulos este cambian a fricar que tienen que ver con eso que tienen que ver con la danza, que tiene que ver con el saludo para la danza, ¿no? Entonces nosotros creemos que este hay una influencia desde la nominación, digamos, ¿no? Y obviamente después esa de macuica viene nuestra cueca, ¿no? Eh eh Nicomedes Santa Cruz, ese un peruano, este, no que junto con Victoria fueron grandes gustadores de la música afro peruana sostiene también esta idea de del origen afro eh en esta danza que es, que le llaman cueca que es como una danza eh crucial digamos para para el destino de nuestras de nuestros ritmos este bailables en la, en América, ¿no? La marinera, la chacarera, eh la samba, la cueca eh tienen sus antecedentes en la en la samba cueca, ¿no? y sangre negra, para mí no, no tienen sangre, de, tienen sangre negra. Y y cuál fue el punto eh bisagra con el que te encontraste en ese momento en que dijiste, bueno, voy a voy a voy a estudiar esto, la la historia que hay detrás de de de esta danza eh porque es necesario hacerlo desde desde un lugar histórico, ¿no? y y cómo encontraste eh esa danza o esas danzas, porque no sería una cueca, sino serían muchas cuecas, que es lo que vos decís eh en las prácticas claro. bailables específicamente ahí en San Luis. ¿Con qué te encontraste? O sea, porque no es lo mismo bailar una cueca hace 100 años que bailarla hoy. Claro. Me encontré con en principio con una primero con una práctica absolutamente eh, identitaria, digamos, ¿no? Es decir, la cueca para nosotros es como un símbolo de un símbolo de orgullo, ¿no? Y eso eso me impactó muchísimo. Me me impactó verla bailar, pero también me me impactaron los relatos que encontramos sobre las cuecas, ¿no? Sobre el sentido de las cuecas, sobre las formas más antiguas que tenía la cueca. Eh, eh y esto nos da una pauta de la popularidad que tenía, ¿no? Tuvo que, que tuvo desde su formación hasta hasta el día de hoy una gran popularidad, una y un gran arraigo en esta región y como te decía recién, una gran este eh rasgos de identidad dentro del de, de la región. Nada Pero me me excedo de los límites políticos, ¿no? De Saguaro en 2 San Luis. Es una región sí. que que incluye la Rioja, que incluye las sierras, eh ¿no? Partes digamos de de la provincia de Córdoba, la provincia política de Córdoba. Parte de la pampa, digamos, Esta es una región que tiene un paisaje este propio, tiene una musicalidad propia, tiene una, una sonoridad propia. Eh entonces, bueno, Eh, en principio me impactó eso, me impactó la forma de bailarla y también tratar de mirar detrás de qué de los movimientos que hay, qué hay detrás de esa cueca tan hermosa, tan alegre, ¿no? Tan coqueta, digamos, ¿no? Moranta, en sí. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de los movimientos y las los, los ejecutores, ¿no? De las bailarinas, la linda está y ahí me encuentro con este o que la cueca también este es, es paradigma de las de, de las transformación de, la de nuestra cultura, de otras funciones, es mestiza. El descubrir el mestizaje ya me indica un montón de cosas y esto me hizo que indagar en la formación de nuestra de nuestro lo que nosotros llamamos protofolclore o mejor dicho, nuestras razas forqueicas. ¿No? y ahí me encuentro con un montón de investigadores que estaban en esta misma línea diciendo muy crítico de los eh de los, de los llamados próceres de nuestro de hecho folclore, ¿no? Eh Carlos Vega, Augusto Cortázar, Derruti, ¿no? que para va, generar eh una línea de de de pensamiento que sostiene la, este las tradiciones folclóricas, ¿no? que mm -hmm. nosamente sostienen en una, una una historia, una, una constitución, sino también el formas coreográficas específicos para las prácticas de la danza. Y esto me pareció este tremendo cuando lo descubrí, ¿no? Fue un impacto, digamos, todo lo que había aprendido empezó a des, a desmoronar, digamos. Más aún cuando uno está eh, atento a lo que a lo que nos está sucediendo hoy, ¿no? Esa traspolación con con la necesidad y esta necesidad de resignificar las danzas. Eh mirar de reforma los cuerpos, ¿no? Entender los procesos sociales que estamos viviendo. En en eso este acuerdo eh bueno. que tiene que ver un poco con con cómo se entiende el el, el sentido o los sentidos eh que puede tener la danza en en su práctica, ¿no? Eh por ahí para quienes no no están escuchando y por ahí no sé eh algunos piensan que que algunas danzas folclóricas eh, eh, termina siendo la reproducción de esas formas coreográficas eh no sé, este como geométricas que se repiten y se repiten eh y hay mucho más allá de eso. No hay hay hay otros sentidos, así como también esos movimientos que que no solo en la cueca, sino que en otras danzas folclóricas eh se han ido quizá reprimiendo o ocultando, por ejemplo, como los movimientos de las caderas, ¿no? Eh vos también nombrás eh ahí este, por ejemplo, en las danzas que se llamaban obligadas, ¿no? Que era eh que en donde el, no sé, el el el vientre y las caderas tanto eh no importa el género, si eran hombres o mujeres o quiénes, eh quienes dan quienes danzaban, era como una parte muy importante de la danza y eso se fue como reprimiendo o al menos diciendo en qué momento eso puede suceder. Sí, exactamente, se fue este fue civilizando el cuerpo, podríamos decir. Sí. Se fue cuantificando el movimiento. Esto lo dice Gonzalo Rearte por cierto, sí, que hay una la invención de nuestras danzas lo que hizo fue normatizar y cuantificar el movimiento, ¿no? La o sea, una chacarera es un óvalo en en 8 en 8 tiempos, ¿no? Un rombo, 4 tiempos. Y esa eso no es la chacarera, digamos. ¿eh? Bueno, una cueca. ¿No? Sí. Y es en en tal caso sería una un dibujo, una trayectoria nada más. La verdad es mucho más que eso, sabemos porque además hay personas detrás de esas esta figura geométrica. Y además, hay personas que viven en este momento, ¿no? Entonces, la la práctica de estas danzas también implica especialmente para los docentes, para los artistas, una resignificación de esas danzas, ¿no? Sino cómo decís, cómo decíste, cómo hiciste recién, es la reproducción de es la reproducción de formas geométricas, es la reproducción de modelos, es la reproducción de una tradición que a veces se considera como in, in, inamovible, ¿no? Bien dinámico y no, y la tradición no es eso, ¿no? La tradición como, como forma, no es tan más rígida, digamos, tiene que tiene que entenderse como contenido, como un contenido que se adapta y que, que nos sirve para vivir, que nos sirve para resolver cosas. Y es ir a danza también, ¿no? Es, es parte sí. de la tradición que tiene que como, modificarse, digamos ne necesariamente tiene que modificar. Eh Eso en en su, opinión, político, ¿no? en su sentido más político, ¿no? En sentido va por ahí. Sí, y poético, entonces. Sí. Político y poético, digo, ¿no? no hay una hay una política del cuerpo que que tenemos que tener en cuenta cuando transcribimos estas danzas, ¿no? Y además tenemos que sumarle poesía a, a esos cuerpos. Digo, digo por de dejar de incorporarse un ejemplo de ¿no? eh, la heterosexualidad en la danza, ¿no? Sí. Eh, como, como norma, digamos, ¿no? Dice el Baroal te dice, la danza se pareja hombre-mujer por las dudas que aclaran el <risa> obvio. Entonces, digamos, en, en estos tiempos necesitamos entenderlo de otra forma, ¿no? Generar otras libertades y si la danza es encuentro, es encuentro, ¿no? Entonces como que eh hay, hay muchas cosas que se impusieron, pero con un sentido muy político, claramente, digamos. Y la cuantificación del movimiento que te decía recién, ¿no? Sí. Que nuestro movimiento sea sean números, sean líneas, ¿no? sean círculos. Le quita la poética. Entonces, bueno, es, es peligroso eso. En realidad, nuestros cuerpos son poéticos, todos nuestros cuerpos son poéticos. Entonces tenemos que encontrar esta esta geopoética, digo poética situada de nuestro cuerpo, ¿no? Para que nos, para que nuestros cuerpos eh se sepan valorar, ya, se sepan cuidar eh y generen esta poesía que es tan necesaria para para para imaginar, para crear, para tener estos pensamientos que yo les yo les llamo conjeturales, ¿no? Pensamientos que donde no es solamente la razón occidental, sino también la intuición, el conjuro, eh la utopía que nos permite creer en, en cosas mejores, ¿no? la, la invenciente de, de cosas mejores, que nos que nos pasen cosas mejores, eh que vivamos mundos mejores. Sí, en creer en que hay otras eh utopías posibles y realidades posibles eh y que que las podemos claro. crear eh por medio de nuestros cuerpos. Javier, te quería proponer algo, ir a escuchar sí. eh un tema, una cueca que me compartistas un rato bueno. y después seguimos charlando, ¿te parece? Por supuesto. Dale. Momento. Vamos a escuchar Cueca Hembra de Gabriela solamente cuando canto suelo hacer mis confies la pollera al respaldo de la tarde huele a pan de primavera tan de pájaros las manos que hasta el tiempo se le vuelan que son lágrimas nocturnas se me antojan las estrellas solamente cuando canto suelo hacer mis confites nos escuchando ahí una cueca para ponerle un poco de de ritmo, de música también a esta entrevista y estábamos ahí charlando con Javier Bautista sobre la importancia de encontrarle nuevos sentidos eh no solo a una danza como puede ser la cueca en un tiempo actual, sino también a a este desafío que nos pone que nos ponen nuestros propios cuerpos eh como quizá una un un, un camino o caminos eh para poder construir otras utopías y otras realidades eh como poder este en un momento vos decís ahí Javier como el el cuerpo como como salvación, ¿no? Poder eh reconocernos eh y verlo como una como una herramienta que que también es es política. Eh habíamos quedado medio ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh sí, digamos, eh bueno, casualmente el libro este libro sobre la cueca, en realidad eh, va más allá de la cueca y, y piensa en o tratamos de pensar, digamos, de reflexionar respecto de esto, ¿no? cómo eh recuperar nuestros cuerpos que no son solo cuerpos, digamos, ¿no? Este cómo cómo han tenido, digamos, tantas este eh, tantas peleas nuestros cuerpos eh para y, y y y cómo y cómo lograr que que vuelvan a ser propios que nuestros cuerpos avanzante, que nuestros cuerpos poéticos vuelvan a ser nos, nuestros cuerpos, ¿no? Eh individuales y colectivos, ¿no? Eh y esa es como una un desafío, digamos, una aventura. Y y una de las cuestiones que creo que nos devuelve esto, que nos devuelve esa autenticidad, digamos. Esa originalidad, ese salvajismo, pues pues la danza, ¿no? Yo creo que que que en este intento si te quiere usar esa palabra de salvarse, ¿no? Es eh rebelarse a las imposiciones, ¿no? al capitalismo, a la tradición, es, esa tradición que no nos deja ser creativos, ¿no? Al tiempo ible. Es digamos como como me parece que la danza es un un medio que que nos permite liberar. ¿No? Entonces, ahí hay que estudiar que ahí hay que decir que danza bailamos. Y hay que decir dónde lo bailamos. ¿No? Eh, y bailamos cómo lo bailamos y dónde lo bailamos, ¿no? Y esto es una decisión potente, muy fuerte, ¿no? Eh. Y sabes eso, me quedo en silencio a veces porque me quedo pensando mientras digo la, mientras <ríe> digo estas cosas. Sí. Eh, esto es un conflicto. Es nuestro conflicto expresivo, digamos, cómo expresarnos como nosotros somos. Como nosotros somos. Cómo, ¿viste? Este es como un desafío. Como decir. Lo ¿sí, eh? No, eh, eh pensar en en en esos cuerpos como cuerpos eh transgresores, pero cuerpos creativos y y retomo algo de lo que dijiste cuerpos colectivos, ¿no? Cuando nosotros danzamos además de danzar con todo ese constructo social que le, se le se les va otorgando a los cuerpos y de los que tenemos que estar todo el tiempo eh deconstruyéndonos con suerte, eh, si nos damos cuenta eh <risa> estamos bailando con otros y y eso tiene que ver con una construcción social eh que yo creo que que en, que en estos tiempos y en esta época eh podemos ver que que hay nuevos horizontes respecto de eso, ¿no? Eh gente que está pensando en esos en en esos cuerpos políticos en una danza actual con cuerpos actuales eh que nos digan eh que nos digan no eh que que hablen nuestro cuerpo de lo que realmente somos nosotros ahora sin no sin sin ocultar y sin de, deshistorizar, digamos, ¿no? Todo lo que eso acarrea. Claro, claro. Porque, sí, sí, sí. Hay que reponer la mirada, ¿no? Como este eh, eh, yo no y mirarnos, ca cada uno mirarse. Eh no como una práctica narcisista, digamos, sino como una eh como un ejercicio y digo hermoso pero a la vez desgarrador, ¿no? Porque nos va a descubrir cómo somos. ¿No? Eh eh Josh dice eso, Josh, este filósofo argentino dice que el el arte debe ser confesional, debe ser una confesión Y entonces, eh como todas las confesiones, lo ¿no? uno lo no confiesa lo lindo. No dice si él no confiesa lo, lo terrible, lo tenebroso, ¿no? lo más cruel que uno. ¿No? Y en esa confesión uno tiene que expresar esto, ¿no? Entonces, dice el arte tiene que ser no muy fuerte, porque va a confesar, tiene que mostrar eh que y, y Esto esto bueno a decir, digamos, reponer la mirada implica, bueno, eh, hacernos cargo de de lo que somos y cómo podemos cambiarlo, ¿no? Cómo podemos mejorar eh individual y colectivamente. Y otra cosa que me me quedo pensando. A ver ahí justo se cortó un cachito. Ay. Ah, dice, ¿cué? Sí, sí, justo se me ha cortado un poquito. Ah. Ah, perdón. No, decía que que nos nos encontramos en una dicotomía, ¿qué qué hacemos con todo lo que tenemos? Con esa tradición que traigo. ¿La la, ¿la borramos? Me parece que no. Digo, ¿qué hacemos con toda esta, esta enseñanza que desde, desde el jardín de infantes eh traemos hijos de enseñanza occidental, con, ¿no? colonialista, que ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Listo? Borramos no me parece que tenemos que intentar unir esas oposiciones, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Sacamos la razón para solamente con la intuición? Tampoco me parece. Creo que debemos de, debemos encontrar esta esta no sé cómo es decir, esta progresión, ¿no? Esta um, inter, entre el entre qué se lo digo, la tradición y el y el, y el y el vanguardismo, la actualidad, la razón y la intuición. ¿No? Unir, unir el cuerpo y el espíritu, ¿no? El centro y periferia, ¿eh? eh, lo masculino y lo femenino. ¿no? Es que esta esta esta este intento de unir estas dicotomías, lo bueno y lo malo, lo del cielo y el infierno, está en nosotros. Entonces tenemos que unirlos, creo. Yo planteo con también. Sí. Él dice, Soy o esto estoy. No, tengo que estar siendo. A eh, ver ahí justo estamos ahí sobre el final de esta charla y a ver ahí Sí. Se no se, se nos corta ah, un poquito, sí. pero sí estábamos diciendo esto claro. de de cómo evitar, ¿no? Eh, esos lugares en donde no ser esos polos opuestos, digamos, ¿no? Eh, cómo evitar claro. Muy eh, esta oposición. Tal cual. Sí, y algo que sí. eh me quedó ahí este me acordé ahora de hablar esto de una danza eh de una danza sin tiempo o de poder pensar o proponer otros modos temporales de vivir, ¿no? Claro. Sí sí, sí, sí. Eh, eh en un momento eh escribí un trabajo que se llama La danza sin tiempo. Sí. Eh y en esto planteo, eh, planteo que como, como bueno, Lévi-Strauss en un en unos trabajos eh antropológicos, ¿no? Eh Claude Lévi-Strauss plantea que plantea el mito y la música como el, lo pone como máquinas de suprimir el tiempo y el que, pero qué tiempo, el tiempo impuesto, no el tiempo de los relojes, el tiempo capitalista digamos, ¿no? Entonces, sí. yo le agrego a esta a esta a esta forma de suprimir el tiempo eh la danza también, ¿no? Porque eh la en un momento la danza rompe el tiempo impuesto, ¿no? Entramos en una Por eso yo le digo la danza sin tiempo, entramos en una danza que no tiene ese tiempo, ¿no? Y, nos, y ese tiempo nos llevaba a auto juzgar. Entonces, digamos como nada como como rebeldía, mejor ¿no? digo como como posibilidad de fugas. En, en, en todo está entramado que que es que tratamos de este este salir, ¿no? Digo este, este que está trabado no que nos deja que nos quita libertad, ¿no? Eh no las redes que nos posibilitan liberarnos. Eh Entonces el, la danza creo al igual que el mito y al igual que la música como dice Tron nos nos permite suprimir el tiempo, ¿no? Entrar en un no tiempo. ¿No? Y también en un en un espacio que que no es el el terrenal. ¿No? Que nos permite eh romper la la la orden de los relojes de, de este mundo. Entonces, bueno, Ana, no, parece que me parece que hay que bailar. <risa> Entonces, que hay bailar. que bailar como como cada uno, como cada uno, como cada uno. Javier, bueno, te agradezco sí. mucho. Estamos acá ya sobre sobre el final de del programa. Te agradezco un montón acá la conversación. Ojalá en algún momento se repita y ojalá también puedas Sí. venir algún día a compartir acá al al espacio. Eh Te quería consultar dónde pueden conseguir este último libro que estás en este momento eh dando charlatorios y y encuentros eh de talleres y y de charla también eh como para si alguien quiere leerlo. Sí, mira, eh en la Plata hay dos compas que eh, que siempre están este son son amigas y siempre están colaborando que son Ariela Santucci eh y, y Camila sí. de de Camila de los no, digo de Sambagos, ¿no? Sí. Que bueno, a través de ellas este especialmente a través de Ariela este eh, eh pueden conseguirme los textos, ¿no? Los textos míos y también de otros de otros compañeros que que están escribiendo que en esta misma sintonía, digamos, ¿no? Sobre la danza folclórica, la danza popular. Así que a través de ellas este se fue a conseguir los prospectos que con gusto se lo compartiré. Buenísimo, Javier. Bueno, eh te mando un abrazo grande y nos estaremos encontrando en algún otro momento. Sí, ojalá. Hay que decirlo para que se haga, ¿no? Sí, obvio. <risa> este, dice Pepe Taza. Así que bueno, Sara, muchas gracias por el espacio y por eh por el espacio que que que que ha generado, digamos, o que han generado para hablar sobre de estas cosas que que aparecen entre nosotros. Es gratificante